bueno esperemos que también todos los, los que nos escuchan este hayan pasado un buen fin de semana entre entre lluvias y cobijas ojalá ojalá este bueno pues qué tal muy buenas tardes bienvenidos todos sean a este llamado programa a sangre viva el día de hoy estamos en la edición número 130 por fin alcanzamos los 130 esperemos este como les decía eh, para el número 150 ...alcanzar a juntar los 150 libros y hacer un especial... Eh, ...aún no sabemos específicamente que vaya a haber de comer ese día... ...pero va a haber de comer porque pues... ...especiales... ...y como saben este... ...me refiero a los 150 libros que llegaremos a regalar en el especial 50... ...digo 150 pero este esto porque pues en, ya saben a sangre viva desde hace 130 programas que estamos regalando libros siempre regalamos libros y el día de hoy vamos a regalar esto que se llama los intereses creados y señora mía que son un par de obras de teatro de Jacinto benavente. Es este libro que podrán ver acá en el video. y si no se escuchan pues ya saben que las preguntas son muy sencillas las decimos eh, usualmente en la parte final del programa para que estén atentos y pues las respuestas tanto como comentarios quejas sugerencias eh, no sé saludos felicitaciones lo que sea este pésames incluso ¿no? este pueden enviarlos a la página en facebook de a sangre viva ponen ponen allí en el buscador a sangre viva todo pegado Este acá eh, pueden poner también en, en Instagram, este nosotros, nosotros no hemos subido este hasta la fecha un video donde hagamos twerk porque no lo haremos pero igual pueden checar en Instagram, porque este de eso se trata Instagram. Eh, nosotros vamos a tratar de que al menos en la página de Sangre Viva, cuando ustedes los pongan en el buscador, eh, pues aparezca la información de este programa. no Cuando acontece todo, tenemos ahí, por ejemplo, también los anuncios este de la semana, que en este caso sería que... Siguen las lecturas en voz alta en el Parque del Refugio los martes, todos los martes a partir de las 7 de la tarde, estamos en este pasillo que está cerca de la, de la zona de las canchas, este especialmente donde está la cancha de básquetbol, entonces ahí estamos los martes a las 7 de la tarde, lecturas en voz alta, este pues no es un taller, no es un curso, no es una clase, usted va y lee o usted va y escucha o puede en algún momento hacer partícipe de las dos. O las dos al mismo tiempo si quiere no importa este qué hacemos ahí leer compartir hablar sobre literatura este puede ir ustedes de cinco minutos hasta una hora dos horas lo que lo que sé lo que literal dure la gente que estamos ahí hasta qué hora? no sé literal así hasta que se vaya el último ocho y media diez de la noche depende cada quien pues no esté en el parque del refugio ¿por qué...? Bueno, este paso por ahí todos los días para ir al trabajo y veo que el parque es lo suficientemente grande para albergar diferentes tipos de actividades y creo, creo, esto así como mi este si ustedes quieren compartirlo pues chido, pero la lectura en voz alta pues es algo que, no sé, merece la pena este darle la oportunidad, ¿no? tanto en ese parque como también este que hay personas que me han preguntado eh, de qué va o cómo funciona y bueno, pues si ustedes en su comunidad no pueden este por la distancia o lo que sea, eh, no pueden acudir acá a las lecturas los martes a las 7 de la tarde, pues ustedes pueden iniciar una ahí en su localidad. O sea, tomen un espacio, no sean consistentes este con la asistencia propia, ¿no? Independientemente de que haya alguien más o no y créanme, créanme que que funciona que A cierta hora en específico, un día en específico, una persona tome un libro, o se pare y se ponga a leer, ¿no? Que le digan, oye, ¿pero qué estás haciendo? Pues estoy leyendo, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué? Pues porque puedo, ¿no? O sea, es, es la calle, es un espacio público y yo puedo leerlo, ¿no? O sea, eh, también asegúrense de que sea un espacio público en donde eh, sí necesariamente no choquen... no traten de no chocar con otras actividades porque pues para llevar la fiesta en paz ¿no? y así ustedes puedan leer a gusto y las otras personas pueden hacer sus actividades a gusto entonces sí, este, si no pueden asistir ya a los martes de las lecturas en voz alta en el parque de refugio a las 7 de la tarde pues pueden hacerlo en cualquier otro punto, la neta este, vale la pena intentarlo así como la gente va a y baila, canta, este juega fútbol, utiliza la, la patineta, este no sé, pintan, hacen teatro, cosas así, pues también la, la, la literatura debería tener este el uso de este espacio público, ¿no? Y bueno, eh, antes de iniciar con la lectura que tendremos el día de hoy, eh, que por cierto les voy a, a mencionar qué es, eh, hace poco me tocó eh, pasar un rato ahí, este perturbando la paz que tiene el buen José Barba en su librería, este porque es así como muy ordenado, entonces como no muevan nada muchachos, este, <ríe> o no tan así pues, pero eh, y me encontré con este libro que se llama Poeticas Mexicanas del Siglo 20 la neta está muy bueno el libro, es como un estudio a través de la historia de estas mujeres mexicanas que han hecho literatura, en especial poesía, y que pues son bastante las que son compiladas aquí. Tenemos ejemplos de distintas cosas. Hay algunas eh, lecturas que he hecho que sí hay textos que no o sea, que realmente no tienen mucha calidad, pero que figuran porque pues pues estuvieron ahí, pues, ¿no? Entonces, eh, que no tienen nada de malo, o sea, pasa todo el tiempo, ¿no? Y esto independientemente de que sea un, un hombre o una mujer, pues, ¿no? Eh, que pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero solo para hacer la distinción de que este estudio pues trató de compilar en aquel momento, digo porque el libro es del 70 eh y... ah, permítanme decirles del 76, ¿no? Entonces, en el 76 compilaron al menos este como 20, este casi 30 poetizas mexicanas. Estamos hablando de, de todo el siglo 20 hasta ese momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer lectura el día de hoy de poemas de aquí. Y antes de empezar con eso, vamos a ir rápidamente con las efemérides porque es algo que no, que no, no podemos dejar de decir porque yo sé que a Carlos le parece algo muy interesante esta clase de datos que parecieran inservibles pero que en algún momento podrían servir de algo, ¿no? que estés atorado en el tráfico o el tren que se haya quedado sin luz y te vayan a bajar a medio túnel y te digan, este nada más no te puedes bajar ahorita porque también está lloviendo bien machina allá afuera, entonces para matar el tiempo ya se me acabó la batería de los audífonos, del celular y no me sé muchos chistes, pues no pero tengo algunos datos, ¿no? Y entonces podría decir, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes están ahí en plena inundación y nadie tiene nada que hacer más que estar esperando a que baje el agua y dicen, ah, este, que ya soy, ¿no? Entonces alguien dice, no, pues es 28 de junio, ¿no? Y dice, ah, no, pues fíjate ¿eh? que un 28 de junio, pero de 1914, ¿sí? El legendario 28 de junio de 1914 fue cuando nada más y nada menos, ¿no? Al al Ajá, exactamente, al sujeto, ¿no? Gab ajá, al sujeto Gabrilo Princip se le ocurre, ¿no? Disparar unas cuantas balas en contra del de archiduque eh, eh, Francisco Fernando, ¿no? De Sarajevo, ¿no? Y a su esposa Sofía Chotec, ¿no? Esto pues nada más dio origen a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así como, me ¿no? Dos, tres, este... Que son 30 gramos de plomo, pues, ¿no? Que luego se multiplicó en toneladas, desafortunadamente. Pero sí, ahí hay un dato que pueden ustedes decir. Tenemos también que, eh, precisamente, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Esto sucedió en el 14. Y en 1919, ya después de tanto gas mostaza, de tantos, desafortunadamente, caballos que se perdieron, ¿no? Y, este, y terrenos estúpidamente ganados, ¿no? Eh, pues en Francia se firma por fin el Tratado de Versalles, pues, ¿no? Que ya es así como como lo que culmina ter, este la, la guerra, pues, ¿no? Así de ya nos repartimos todo, este ya despedazamos lo más que pudimos a Alemania, que, que de hecho no pudieron este no han podido hasta la fecha, pero bueno, eh eso pasa en 1919 es curioso cómo pasan cinco años exactos no entre que se provoca y hasta que se termina completamente pues ¿no? así como quien quien no hubiera pensado que iba a ser tan exacto pues no tenemos hablando de este terrenos peleados estúpidamente este por familiares eh, porque de hecho eso eso también fue ¿no? si ustedes eh, estudian realmente la historia de la, de la primera guerra mundial eh, toda europa eh, estaba bueno probablemente hasta la fecha está dividida en una sola familia ¿no? que viene que si sí viene desde los romanos que se dividieron como las provincias que en algún momento se empezaron a convertir en en, en estados que después empezaron a convertir en países y que alguien dijo oye pero cómo puede ser que mi primo ¿no? este se haya quedado con todo eso si yo soy eh, uno eh, no sé un sujeto que nació antes que él y bla bla, bla. entonces por jerarquía dentro de una misma familia y que de tipo monárquico, este pues empezaron a pelear los terrenos y alguien dijo, "No, pues este, hay que mandar a matar a este sujeto porque no nos quiso dar este la parte ahí como de Austria y Polonia y todo ese desmadre por ahí y pues eso pasó, eso pasó, pero sí se, se tiene entendido que las personas tanto de España como de Inglaterra, como de Francia, como de Alemania, como eh, alguna parte de Rusia y acá por Italia Todos, todos, todos tienen un parentesco De un solo linaje pues no Entonces estudiando La neta si sí estaba muy interesante eh, Hablando de linajes Y cosas interesantes este También un 28 de junio Pero de 1491 Ahí tirándole así como que andaba Colón cerca de, de por acá eh, Nace Enrique VIII Rey inglés, también Así, que más hay que decir aparte de su nombre Nada Así, ¿no? nada Sus esposas nos cuentan el chisme así dato ahí no tenemos también que eh, hablando de cosas eh, que necesitamos investigar por, por interés propio no es que un 28 de junio pero de 1503 nace Eh, Giovanni de la Casa, que es un poeta italiano este, La neta, hay un muy buen registro de este poeta Búsquenlo, búsquenlo, no todos los poetas italianos son son Dante Alighieri Digo, buenazo pues, pero también hay más, también hay más eh, Otro 28 de junio, pero de 1712 Nace nada más y nada menos que el señor buen... este pues es que ciudadano internacional, ¿no? y, e histórico eh Jean-Jacques Rousseau. Eh, Rousseau, así, filósofo, escritor, ensayista, naturalista y sobre todo prerromántico, o sea, persona que genera este tipo de pensamiento, ¿no? Que empieza a romper en la cuestión este, clásica, ¿no? de que había en, en Europa, pues, ¿no? Y él curiosamente, ¿no? por nombre de todo el mundo en algún momento pensamos, si ustedes no, que bueno, eh, que era francés, ¿no? Pero bueno, es que sí vivió mucho tiempo en Francia y ahí falleció, pero era él era de origen suizo, ¿no? Y eh, ahora sí que la super recomendación de leer a Rochou es como algo que no me cansaría de hacer todos los días. ¿Por qué? ¿Ustedes leen el contrato social o, por ejemplo, el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres? O sea, ya desde el título es así como de pom, ¿no? y eh, súper recomendado Sí o no sí, claro. el contrato social sí, sí. Sí. O sea, de, de cabecera de cabecera eh, otros textos que escribió rocío tenemos por ejemplo de discursos sobre las ciencias y las artes ensayo sobre el origen de las lenguas y ensoñación del paciente solitario esto de hecho es un libro sobre botánica porque también estudia botánica es como eh, no no Más o menos, fíjate que es, es muy curioso que a, a casi 70 años, ¿no? Este, pues estudió un montón de cosas, ¿no? Pero no sé si en aquel momento era como que había la, no sé, la facilidad, ¿no? De, que estás perdiendo el tiempo? Ay, ah, de estudiar botánica, ¿no? Es como de, ay, de pasar tiempo, ¿qué haces? No, pues estudió leyes, ¿no? Y escribo ensayos. Ah, órale, ¿no? Y, y, o sea, qué manera de pasar el tiempo, ¿no? Eh, tenemos más efemérides tenemos que un 28 de junio pero de 1867 nace luigi Pirandello, que así creo que la más más más famosa obra de teatro que tiene es eh, algo así como siete personajes buscando a un autor que creo que, no sé si es específicamente por esa obra, pero es que ganó el premio Nobel precisamente en 1934, y algo que yo decía hace varios programas y me parece que, que es así como, como muy interesante es la mayoría de las personas que no sé, del 2000 hacia atrás, casi todas las personas que ganaron el premio Nobel lo ganan hasta máximo o mínimo 5 años antes de fallecer Es así como, ¿por qué? Sabe, por ejemplo eh, Pirandello lo gana en 1934 Y fallece en 1936 ¿no? A Neruda le, se lo dan este eh, El año que se lo dan Y a los 3 años este fallece Bueno, lo Lo matan básicamente ¿no? O sea, se supone Que murió como de una enfermedad Pero tanto estrés y que lo hayan medio dejado varado en el desierto y así, que lo hayan tratado de golpear y amenazar, si sí es matarlo, pues, ¿no? Pero bueno, el chiste es que desafortunadamente hay varios premios Nobel de literatura, en especial de literatura, que cuando se los entregan, a los pocos años fallecen. Es como como ya, ya o sea, no capaces físicamente de hacer más obra, pues, ¿no? Que, Quién sabe, yo, yo no sé, por ejemplo Yo no sé, esto es, es dato que sí me, me pondría a investigar Yo no sé si una persona que ya le dieron un premio Nobel Se lo pueden volver a dar No lo sé, Ojal ojalá que sí, supongo FMREs, tenemos que Hablando de que hoy vamos a leer a Poeticas Mexicanas Un 28 de junio, pero de 1917 Nace Estela Inda, que de hecho no era su nombre real Pero sí es una escritora mexicana Estela Inda, así Inda sin H Tenemos también que, otra efeméride, es que en 1973 nace Yetil Vigdardhan eh, Haraldstadt, que es el bajista, eh, un bajista noruego de la banda Satyricon, de la cual pondremos música el día de hoy. En 1975, esto pasaba en 1973, y en el 75 nace eh, John Notterbein, que es también compositor y guitarrista noruego de la banda Dissection, desafortunadamente ya falleció, ¿no? falleció ahora cerca de los 2000 y también por esa por esa misma efeméride es que el día de hoy tendremos algo de la banda Dissection y ya como última mención efeméride, eh, hoy 28 de junio, este de manera internacional es el día del orgullo LGBT. Este, ¿no? Y lo mencionaron, bueno, se mencionó desde, desde un principio, ¿no? O sea, que todo el mes es así como como eh, el anuncio y el festejo, ¿no? Y hoy comentaba con una compañera que eh, qué bueno que tiene un día, ¿no? Pero la otra también es que a mí me parece como un poquito tonto el hecho de que las personas eh, le estén diciendo a otras es como de sí, estoy orgulloso de ti solamente este mes y en estas fechas, pues, ¿no? Y orgulloso de ti como ah, no sé se me hace como como más como un objeto como si estuvieras logrando algo cuando si lo hiciésemos realmente más común y más normal este no tendría que estar orgulloso específicamente de ti por eso sí sino porque eres tú y ya ¿no? digo yo no probablemente no estoy en esa situación pero a lo que voy es que Eh, independientemente de cómo sea ese ser humano respecto a, a cómo quiera orientar su sexualidad o lo que quiera decir con su cuerpo y lo que sea este eso no, no debería de importar pues no o sea, me siento orgulloso de ti porque sí porque eres tú ¿no? eh, evitando pues no el, el hecho de que hay personas que estúpidamente todavía tienen como esa división o ¿no? como esa esas menciones de creer pues que está mal cuando porque está mal o sea si a ti Para empezar, no te incumbe porque no es tu cuerpo, ¿no? Y la otra estás hablando de... Sobre todo de las cuestiones de relaciones personales, pues, ¿no? En las cuales no puedes intervenir con la otra persona que no eres tú. O sea, opinar sí, ¿no? este Opinar sí respecto a que no nos, no nos privamos nadie de, de, de, la de la opinión, ¿no? A pesar de que también se opinen muchas estupideces respecto, por ejemplo, también a este tema, ¿no? Pero... Sí, yo creo que incluso si sí cambiar la palabra de este la tolerancia ¿no? por el respeto en sí mismo no o sea, porque tolerar es como de ah, me estoy aguantando ¿no? y respetar es como de lo entiendo y lo acepto ¿no? y así debería de ser las cosas pues no o sea, por un ejemplo no es que eh, yo tolero no que este que Que te agarres de la mano con otra persona, ¿no? Y esa es la cosa, que es otra persona, independientemente del, del género que sea, ¿no? Pues que importa, ¿no? Y es como de, ajá, ah, ¿tú estás tolerando eso? Bueno, yo tolero que tú seas un imbécil porque, pues, no aceptas esta clase de situaciones, ¿no? Pero bueno, el chiste es no caer en el, en el odio idiota, ¿no? De no entender al otro, ¿no? y de, de no tratar de entender al otro y de no aceptarlo, ¿no? Entonces, pues ojalá que todos la pasen muy muy bien, este, independientemente, ¿no? de que este sea el mes del orgullo LGBT. Eh, pues no sé, es si alguien, ¿no? conocido de su familia o muy cercanos, o ustedes mismos, ¿no? pasan por esta por esta situación, pues ojalá que no no se encuentren en un problema, pues, ¿no? Y de ser así, pues la neta este pues aléjense de esa gente, o sea, no, no lo van a entender, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos ahora sí con el programa, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, porque yo este llegué diciéndole a Carlos que el día de hoy, no sé por qué, este clima un poco nublado, hace que dan ganas de escuchar un black metal de calidad. Entonces vamos a escuchar la primera canción, precisamente, que se llama Black Crow on a Tombstone, de Satiricon. Porque súbanle, por favor, qué buena canción. Regresamos con más de Sangre Viva, aquí en Radio Cartoon.com. Romance de la lluvia. Corazón, bajo la lluvia herido de amor te llevo. Te cerca el campo mojado. La lluvia te dice versos, el agua gime al caer en tus abismos de fuego. La roja tierra del monte entreabre el húmedo seno. En el regazo del valle ríen los pétalos tersos y hacen blanco en el río las flechas de los luceros. Bajo la lluvia liviana, Herido de amor te llevo. Muchas aguas han llovido sobre tu herida de fuego. Muchas noches te han cegado. Muchas albas te han envuelto. Tengámonos a gustar el dulce llanto del cielo. Corazón, corazón mío, descansa bajo mi pecho. Mira cómo se deshojan las nubes de lento vuelo. Cierra la sangre boca y dame un trago de sueño. Descansa, viajero ardiente, descansa, ya llegaremos, allá detrás de la lluvia, al claro allá de tu anhelo. Ya abrevarán en tu herida aquellos labios sedientos, ya templarán tus ardores aquellos ojos sin cuerpo, ya bajarás al abismo deleitoso de su pecho y anudarás sus latidos a, su, a tus latidos eternos, corazón. Bajo la lluvia herido de amor te llevo. Por los labios de tu herida silban rimando los vientos. El agua gime al caer en tus abismos de fuego. Nocturno de ruinas. Un olor de humedad y de tristeza. El fin del espacio, el giro trunco de un equilibrista en mitad de su sueño desplomado. Son dos ríos inútiles, varados, ya sin profundidad y ya sin voces. Hemos tocado una raíz eléctrica y oscura. Todo habita en un rostro, ninguno, hostil y desolado. Escombros silenciosos y dioses malheridos, en que estamos ahora ausentes de nosotros, un viento de misterio pasó por esta noche con sus voces de sangre y reptibles antiguos un fantasma pequeño nos acusa ¿para qué penetramos en la última oscuridad de la rosa y destruimos su secreta belleza y su puro recinto sin ecos? se ha derrumbado una columna virgen y los pies se detienen sobre el musgo y la ruina agrio olor de la lluvia que aguardaba escondido en los rincones para vestir el aire de húmeda pobreza, el dolor de encontrarnos de pronto y sin remedio, en otra dimensión frente a nosotros, hundidos en la angustia del fúnebre sudor y la terrible sonrisa nocturna. La voz está desierta y algo queda flotando, el peso comprimido de una tumba, un llanto seco y mudo, un desvalido olor a ropa vieja, Algo roto llorando sus heridas, en una habitación abandonada. La hoja deshacida del otoño sobre la estatua retocada y muerta. Es la final palabra de la rosa que perdió su secreto, y el dolor de una muerte pequeña y desteñida, para todas las cosas de diáfano perfil, que antes del tiempo y de la tierra amamos. el velo centellente. Yo no canto por dejar testimonio de mi paso, ni para que me escuchen los que, conmigo, mueren, ni por sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro en tinieblas a recordar los muros de mi casa, porque entrando en mis ojos, que de ciega y a ciegas reconozco, cuando canto, el infinito umbral de mi morada. Cuando me separaste de ti, cuando me diste el país de mi cuerpo y me alejaste del jardín de tus manos, yo tuve una prenda tuya, las palabras, temblorosos espejos donde, a veces, sorprendo tus señales. Solo tengo palabras, solo tengo mi voz infiel para buscarte. El reino oscuro de, de enigmas me entregaste, y un ángel que me hiere cuando te olvido y callo, y una lengua doliente y una copa sellada. Esto es la poesía. No un don de fácil música, ni una gracia resriente, apenas una forma de recordar, apenas entre el hombre y su orilla, una señal, un puente. Por él voy con mis pasos, con mi tiempo y mi muerte, llevando en estas manos prometidas al polvo, que de ti me separan, que en otra me convierten, un hilo misterioso, una escala secreta, una llave que a veces abre puertas de sombra, una lejana punta del velo centelleante, eso tengo y no más, una manera de zarpar por instantes de mi carne, del límite y el nombre que me diste, del ser y el tiempo en que me confinaste, has querido dejarme un torpe vuelo, la raíz de mis alas anteriores y este nublado espejo, rastro apenas de la memoria que me borraste. Y yo, antes de la ceguera del nacer, fui contigo una sonora gota de tu música inmensa. Lloro bajo la cifra de mi nombre, en esta soledad de ser yo misma, de ser entre mi sangre, un nostálgico huésped. Pero voy caminando hacia el retorno, pero voy caminando hacia el silencio, pero voy caminando hacia tu rostro. Allá donde la música dejó de ser ya tiempo. Allá donde las voces son todas las voces tuya Aún es mi camino de palabras. Aún no me disuelves en tu música. Aún no me confundes y me salvas. Mas tú me tomarás desde el cadáver vacío de mis pasos. Derribarás de un soplo la muralla de mi nombre y mis manos y mis manos y apagarás la vacilante antorcha con que mi voz, abajo, te busca. Recobrarás el encendiado espacio en que atisbé temblando tu fantasma, y este sonoro sello que en mi frente me señaló un destino de nostalgia, y callaré, devolveré este reino de frágiles palabras. ¿Por qué cantar entonces? Si ya habré recordado, si estará abierta entonces, esta rosa enigmática. Hipótesis del vuelo El aire está en reposo, todo calla. Mas de pronto sobreviene un rumor, un ruido de repentino de seda que se rasga, y nada más un pájaro que vuela, y un gran misterio a nuestro lado pasa. El pájaro se suelta de la rama como una manzana contraria a la costumbre de todas las manzanas, fruto cuya materia sumisa se libera del destino terrestre y asimismo sí se alza. No es ya el peso luciente ni el color desplomado, sino el puro, inasible resplandor del sonido. Y allá va, frágil pluma, velocidad alegre, ya dividiendo el aire con su quilla de trinos, o ya sonora sílaba temblando en el espacio. ¿Qué es esta criatura simple y sabia? ¿Cómo cumple su afortunado signo peligroso? ¿Sobre la palma de qué mano se confía el gozo de esta ideal y misteriosa máquina? Y no, no son las alas sustentadoras de un embriagado y lúcido cometa, de este orbe le levísimo de pluma, de esta resplandeciente y viva flecha No No hay razón mecánica que explique La ardiente, pura dicha De este vuelo Sino que hay algo más Algo que habita al ave desde adentro De sus alas Algo que anima el túnel delicado El tallo de cristal de su garganta Allí está su secreto más secreto Allí está su habitante misterioso La fuerza que lo eleva La mano que lo alza Esa mano infinita que está, y que no estando jamás, sino allí dentro, sabre en medio del aire como flor sin orillas, y ampara, y rige el vuelo. No combaten el pájaro y el viento. El pájaro es la música, y el aire es su hechizado instrumento. Para saber por qué vuelan los pájaros, no hay que ver los sofismas de sus alas, sino escuchar el río iluminado que empieza en su garganta. Las razones del vuelo son razones de música, y si el pájaro vuela, es solo porque canta. golpe en la piedra esta mañana lo voy a leer así el martes y como como gritando bueno no como gritando pues o sea voz alta pues. es que son varias partes pero voy a leer la primera golpe en la piedra estoy aquí en tus ojos mírame sombra mía o mejor no me mires soy como tú por eso no me conocerías mi nombre no lo tengo, el rostro gris, nublado, indistinguible, soy este aquel, no importa, todos somos iguales, todos oscuridad, ni siquiera tristeza, nunca el amor y nunca la alegría, la palabra jamás, jamás el fuego, sin arder nos hacemos de ceniza, el día nos encuentra pasando cartas que jamás abrimos, contraseñas hexagües, desventradas. Por la noche caemos en pozos sin aliento, en orillas de sombra, en un callado infierno. Somos piedras tiradas sobre el cauce de un río que se ha muerto. Ciertamente que a veces me pregunto quién soy, a dónde marcho, dónde nace la rama de mi sangre. Para que me despierto, ¿qué hago sobre el mundo?, Aún menos que la hierba, fragmento de color, parte del tacto, una leve razón, un signo breve o de ser algún sitio para algo. Y nadie me responde, no sabemos, ¿cómo sabes si yo mismo estoy mudo? ¿Si yo mismo me falto? ¿Y por qué estar así, de mí tan solo, por mí deshabitado, de mí mismo tan ciego, ¡Hombre de arena, seco y dispersado! Ya me agüité, nomás es la primera parte. Sí. Y no poder decírtelo. Y no poder decírtelo. Tres sílabras desnudas derramadas en el cáliz nocturno de tu oído. Madrugada de londras despertaría en tus labios. Te transfigurarías como un sauce reflejado en el agua, como un rostro soñado, como vivo diamante a la luz de la fiesta. Tres sílabas sin celes, te labraría en el mundo, una forja de llamas y sangre estremecida, la roca, las ventanas, las gentes y la hora. ¡Ay, no poder decírtelo! Partir, partir con labios sin destino, sin volver la cabeza porque no adivinarás, ahogar la tempestad y apagar las estrellas, el mundo que sería ha de morir antes de su alba, que no podré decírtelo, si lo dijera, tras la roca de fuego, tras el minuto ardiente se colmarían tus ojos de cenizas, después de siete auroras de alondras y de danza, despe despertaría tu boca, con un sabor de pájaros heridos, y un cansancio de vida, como el mío, como el de alguien ya muerto que ha de andar por la acera con el pesado paso de los sueños, sin ojos y sin labios, con las estrellas rotas a su espalda. ¿Tiempo, joven? 42. 42. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para mandar a la segunda canción del día de hoy. Eh, como decían las efemérides, esto lo pondremos porque, desafortunadamente, eh, un 28 de junio... Bueno, afortunadamente nacía el guitarrista eh, de la banda d pero desafortunadamente falleció ya algunos años, pues, ¿no? Muy joven, de treinta y tantos años apenas, este, muy joven, ah, ah, así, ah, no el paro. Eh, pero sí, vamos a escuchar esto que se llama Where Dead Angels Lie, entonces vamos a escuchar esto de Dissection y regresamos con más de Sangre Viva aquí por RadioCartón.com de Marfil hasta mañana de ponerme pie mañana mañana Puerta de Marfil la puerta remachada de ángeles una puerta una puerta fuera arden las cabras y la luna fuera bosque de danza en primavera locas las vides por la vida la vida por las vides. A un paso de mi puerta. La medianoche sitía y sitia el marfil de mis muros. Nunca sabrá el demonio la llave de mi celda. Pero si amor la hallara entre los pámpanos, no tarde. a ah, la puerta! ¡Sí, la puerta! Mi puño la golpea. Mis pezuñas la escarban. Y mi grito la aúlla. ¡Ea! ¡La puerta! abridla o la ensangrentarían mis uñas y mi garganta, solo marfil del aire, aire de arcángeles, la puerta, en mí río de lobos que muerden las arterias, allá ritos que bailan en plenilunio abierto, las bocas cruentas, las palomas redondas, la serpiente, la hiedra, aquí la sangre inútil, allá Viva, ¿ya ves? La sangre viva. Porque entre aquí y allá, la puerta. Mirá a Tirsus en celo, y a mí, que me devore la tiniebla, la tiniebla y el ángel, a causa de la puerta. Una vez, y dos no, pasa en la vida el signo ardiente cuando invaden los dioses la floresta, cierta noche, hoy, Dejadme ir a la cita con la hora bermeja. ¿Se diluirá mi voz? ¿La tragará la puerta? ¿Por qué mi solo amor no me la escucha? Que se duele, y se me duele, pues se me llega y bota los cerrojos, los terribles cerrojos de la puerta. Muñón ensangrentado es ya la sangre contra el goce implacable de mi arma fortaleza. Todos allá, delirio de las flautas orgiásticas que ya se alejan Aún es tiempo, aún es tiempo No, quedó tras las alas divinas de la puerta Letanía erótica para la paz Este es un texto que podrías este declamar un 10 de mayo así. Claro, o sea, te van a decir, eh, ¿qué estoy siendo Pero tú puedes hacerlo sin problemas. Y dirías, aquí estoy, bien amado. Aquí estoy, compañero. Soy sola en mi naufragio y vengo a tu ribera. Soy la medida exacta salida de tu barro. El sabor de la brisa, la lucha de tu cuerpo. La, fraga, la fragancia inasible para tus fuertes dedos, pero el trayecto corto para tu beso largo. No sé hasta dónde siento que mi ansiedad te alcanza, ni hasta dónde cautiva tu inmensidad que me toca. Qué simple nuestro encuentro y qué definitivo. Oh, tú, vaso riente, ganador de la espuma, Rostro deshabitado que instala su sonrisa, la mañana comienza a subir alegría, mientras madura el mundo, palpita su trabajo. Vamos hacia el principio, asómate al abismo y mírate en los siglos, tus iniciales viven desde antes que existieras. Mi cuerpo te recibe desde el fondo del caos, bebo en tus ojos y en tus manos bebo. Huele esa intensidad como la noche y en este olfato ciego sé que te pertenezco acoge mi esplendor y conviértelo en ruina porque me doy entera como un día de sol porque soy la constante porque soy la distinta porque me llenas de amor hasta las lágrimas porque estamos en este mundo construido para nosotros por nosotros porque en el lecho edificamos la muerte y ...al dar la vida... ...que te digan... ...Carlitos que nos vas a recitar el día de hoy para... ...el día del, de la bandera... ...y todo así... ...bueno voy a decir este poema que se llama... ...la tristeza es un derecho íntimo... ...y todo así de, ...la tristeza es un derecho íntimo... Y que la absoluta posesión reclama, la ausencia, la nostalgia la definen, no tiene compañía, es solitaria como una roca simple que se nutre de humedad escondida, como lágrima espesa que recorre su nacimiento amargo, como raíz convulsa que presencia desde su cárcel inaudible el aniquilamiento de su fruto, aguas oscuras la alimentan, Sube como las yedras, enredándose en los muros del alma. El silencio la aísla, la ensordece. Ningún espejo copiará su rostro, ni su dolor renacerá en campanas. No se parece a nada, ni a la muerte, porque la muerte acaba con el sueño, y se queda tendida para siempre en su lecho de tierra. Telarañas de sombra la defienden. Columnas congeladas la preservan del calor de la vida, y permanece estática y serena, sin miedo y sin vigilia, sin dolor ni esperanza. Mas la tristeza es una herida oculta que no cierra sus labios, y que sangra hacia adentro sin consuelo, sin bálsamo, callada, porque le falta voz para regar al viento su negado sollozo. Tal vez... Un día el bendaval amaine, tal vez, un día el corazón amargo encuentre su morada y en el rescoldo del dolor antiguo un fuego rescatado lo conforte. Pero el alma está triste más allá del deseo, más allá de los párpados abiertos, de los brazos inútiles, de los caminos truncos del amor mutilado. Del viento estéril que anuncia su espiga Del desierto implacable sin oasis El alma está contrita Porque es como una inmensa pupila castigada Que no verá el prodigio de la aurora Como garganta enronquecida y seca Donde la hiel se emponzona Y el agro sumo del pesor ahoga Es en vano atisbar por la rendija Donde el sol penetraba Un ramazón de tórridas espinas lastima el horizonte. Obstinadas arenas invaden las pupilas, se entierran en la frente, lanzan su cal oscura sobre el sueño y hasta los cuatro puntos cardinales, desolación y olvido nos aguardan. Y es como para que termines de leer el texto y alguien te diga, ¿quieres un abrazo? Y luego tú le dices, ¿tienes que preguntar? ¿Eh? Es que... ¿no? Bueno, eh, estos todos estos textos que leímos están compilados en este libro que se llama eh, poetizas Mexicanas del Siglo 20 compilado por Héctor Valdés. Y les voy a leer el índice de las autoras que pertenecen a este libro, en esta compilación porque eh, se hizo la lectura sin mencionar los nombres, pero vamos a mencionar los nombres para que puedan buscar eh, a cada una de las autoras por separado o trabajos específicos de cada una de ellas, ¿no? Entonces tenemos, que están organizadas por orden alfabético, y eh, poetisas compiladas en este libro, poetisas mexicanas, búsquenlas a todas. María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira, Pereira con Y, Les repito, María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira, así es todo su apellido, ¿eh? Aurora Reyes, Concha Urquiza, Urquiza sin h y z. Margarita Michelena. ¿eh? Tenemos a Emma Godoy, Emma con doble M. A Griselda Álvarez. Tenemos también a Guadalupe Amor, que creo que también es muy, muy, muy conocida. Tenemos a Margarita Paz Paredes. A Dolores Castro, por supuesto. Rosario Castellanos. Ese sí, también. Eh, es eh, Me gustó precisamente el libro por eso, ¿no? Porque tenemos autoras muy conocidas dentro de pues, de la literatura de la poesía mexicana, pero también tenemos otras que la verdad es que no le piden nada al trabajo de, de las más conocidas, pues, ¿no? Tenemos precisamente también aquí a Enriqueta Ochoa, que hay por ahí un ensayo donde habla sobre este cómo son estas fases de que alguien comienza a convertirse en escritor, pues, ¿no? Y en escritor de poemas, no necesariamente poetas y eh, porque sí, ¿no? Es como hay un trabajo de ello, en una cuestión sensible en la, en la construcción de los textos en el trato que se le da a las temáticas, no todo esto ¿no? bueno, tenemos a más autoras aquí apuntadas, tenemos a Telma Nava, Telma con TH, para que lo busquen a Carmen Alardín a Isabel freire que de hecho ya hemos leído eh, poemas de ella aquí, tenemos a Elba Macías Elba con B chicas, sin H a Elsa Cross, también muy conocida, Cross con doble con doble S, y tenemos a Germaine Calderón, que pues Germaine de Germaine, pues ¿eh? Eh, y pues ellas son las autoras que están compiladas aquí en, en este libro llamado Poeticas Mexicanas del Siglo 20, que es el libro que tenemos que tuvimos de lectura el día de hoy. Pero vamos a comunicarles que, y como les dijimos al principio del programa, sí tenemos libro de regalo, porque eso hacemos aquí en La Sangre Viva. Todos los programas regalamos libros, todos los programas. Y bueno, el día de hoy toca para este par de obras de teatro llamadas Los Intereses Creados y Señora Ama, del de dramaturgo Jacinto Benavente. Entonces vamos a regalar esto y la pregunta es muy muy sencilla. Eh, si ustedes pusieron atención, o si ustedes hicieron su tarea como Carlos, que estaba apuntando los nombres de las autoras mientras yo los decía, eh, la pregunta es muy sencilla. Díganos el nombre de sus cinco escritoras mexicanas favoritas, y ya. Con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy, que es estas obras de teatro llamadas... Los intereses creados y Señora Ama, de Jacinto Benavente. Les repito, la pregunta es muy sencilla. Díganos los nombres de sus cinco escritoras mexicanas favoritas, del el tiempo que sea, del el género que sea, pero que sean escritoras mexicanas. Y ya, con eso estarán ganando el libro del día de hoy. Eh, les recuerdo que la pregunta, comentario, queja, sugerencia, este pueden mandarlo a la página en Facebook de la Sangre Viva. Mándenos ahí un mensaje... O pueden mandarnos un mensaje también directo en la página de instagram de la sangre viva ponen ahí en buscador y aparece sangre viva programa somos nosotros obviamente le darán like porque este está mucho en la página y, y si no este pues mándenme un mensaje aquí directamente a mi facebook personal y me dicen también este los cinco nombres de sus autoras mexicanas favoritas y ya Eh, lo que decía el otro día, que si ustedes este, ya tienen este libro o no les gustaría ganarse este libro, pero les gustaría regalárselo a alguien más, pues gánense el libro y se lo regalan. ¿No? Así, sencillo. Es más, hasta, hasta creo que es un buen detalle, ¿no? Siempre regalar un libro. Siempre regalen libros. Eh, y pues creo que es, es todo lo que tenemos el día de hoy. Eh, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Eh, esperamos que nos puedan... ...mandar hoy, hoy o a lo largo de la semana la respuesta para ganarse el libro de regalo del día de hoy. Y bueno, pues nada, estamos en el programa número 130, siempre en vivo, siempre directos por radiocartón.com. Y bueno, nos veremos y nos escucharemos aquí mismo por A Sangre Viva el siguiente lunes a partir de las 7 de la tarde mañana, ya saben, también a las 7 de la tarde, martes de lecturas en voz alta en el barco refugio, 7 de la tarde en el pasillo este que está cerca de la cancha de, de básquetbol, acá en la zona de las canchas, y bueno, pues nada, todos invitados, los dejaremos con la última canción, esperemos que si las vacunaciones siguen como deben de seguir, eh, quizá el Monterrey Metal Fest suceda en algún momento, y entonces ustedes sabrán que Eh, yo me tomé ese día para ir a escuchar esta super banda legendaria de black metal que se llama Mayhem porque van a venir entonces este escucharemos esta canción que se llama Freezing Moon hoy la escucharemos en estudio aquí en RadioCartón.com en la sangre viva y esperemos dentro de algunos meses escucharla en vivo en Monterrey, así que pues gracias, buenas noches este nos vemos muy pronto y aquí nos mandan un saludos fíjate Pato ya se ganó el, el libro así ja. ja. ah, Rosario Castellanos Pita Amor, Elena Garros, Juan Inés de la Cruz Y Guadalupe Dueñas Ajá, ¿no? Así como Está bien, voy a llevarte el libro Y más libros por cierto este Y algunos otros textos para que los hagas pedazos Pero bueno este Gracias, buenas noches, escuchamos esto de Freezing Moon Y hasta la próxima